—¿Estás evocando el recuerdo de vuestro primer encuentro? —pregunta. —Fue en un carabazar. Se estaba escondiendo, pero yo sabía que tenía que encontrarlo. —Me dijiste que habías tenido que pasar por las tres etapas del amor para convertirte en el eje de todos los seres amados, y pese a todo, nunca encontraste el amor que buscabas, y se lo preguntaste a Dios. —No hay nadie entre los de tu élite que pueda disfrutar de mi compañía. —Ve con Rumi —te dijo su voz—. Si nuestro primer encuentro fue de noche, entonces el segundo fue de día, tan nítido para mí como mi reflejo en el agua fresca y distante de la fuente. Me senté bañado por el sol suave y cálido de las postrimerías de octubre. Me envolví a la piel, aferrándose como una manta un caliente de la impronta del juego amoroso entre una madre y su hijo recién nacido. Me sumergí en los libros, en mi búsqueda constante de la sabiduría. Busqué la verdad, indagué las respuestas. Sí, en aquellos tiempos aún buscaba las respuestas en los libros. Pero llegaste tú y me enseñaste a buscar primero las preguntas. Invadiste mis pensamientos como un ave de presa depredadora de vida. Tus ojos relampagueaban. El pelo flotaba alrededor de tu cuerpo. Tus brazos, bajo la capa, se desplegaban como si fueras un gran pájaro negro mientras arrebatabas los libros, mi único tesoro, y los tirabas al agua. Yo te miraba, consternado. ¿por qué no dices nada? me gritaste. ¿No conoces las palabras para formular la pregunta? Negué con la cabeza en silencio. Vi cómo se disolvía la tinta de años de esfuerzo. Vi cómo se ahogaba toda la sabiduría de Im Arabi. Vi cómo desaparecía, arrastrada por la corriente, la sapiencia divina. Las lágrimas me negaron los ojos. El sol del cielo había perdido su calor. ¿Lloras por unos simples pedazos de papel? preguntaste si eso es lo que quieres, los recuperarás, recogiste uno de aquellos libros, estaba seco e indemne, yo lo miré y lo vi por vez primera, las palabras estaban intactas, pero ya no era más que trazos de tinta, déjalos ahí, contesté, el agua es un buen lugar para el reposo, entonces tú sonreíste con la tibia caricia de los rayos del sol y me abrazaste, esta vez se infiltró en mi alma, me sentí iluminado desde el interior. Recordé de improviso el significado de tu nombre, Shams, Sol. Qué curioso, ¿verdad? Casi nunca asociamos el significado con los nombres que designan a las personas. Había tanto que decir, tanto de qué hablar y de lo que no se había escrito aún, tantas preguntas que formular al servicio del alma.